Vuelven a movilizarse hoy los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado. Lo harán a las 6 de la tarde con dos concentraciones simultáneas en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario y en la Plaza Moreno de la Ciudad de La Plata. La jornada será por verdad y justicia para las más de 120 víctimas del fentanilo adulterado de los laboratorios Ramallo y HBL Pharma. Además, para reclamar un estado presente y respuestas ...de los responsables políticos. Por estas muertes hay una causa penal... ...a cargo del juez federal Ernesto creplac ...que tiene 10 detenidos... ...entre ellos el dueño de HBL Farma ...Andrés García Furfaro... ...y el del laboratorio Ramallo Horacio Talarico. Recordemos que también una comisión investigadora... ...del Congreso se ocupó de este tema... ...y emitió un informe final... ...pero no pudo lograr que se presentara... ...el ministro de Salud Mario Lugones... ...a dar explicaciones, ya que el funcionario... ...siempre alegó problemas de agenda en las distintas citaciones que se le enviaron. Hoy marchan los familiares del de las víctimas del fentanilo contaminado en las ciudades de La Plata y Rosario. Y ahora vamos a Mendoza porque allí sí activa la resistencia al avance de la minería y se vienen nuevas movilizaciones pese a la respuesta represiva que está dando el gobierno de Alfredo Cornejo. Tenemos el informe de nuestro compañero Juan Burba desde Radio Tierra Campesina. En las últimas semanas, Mendoza ha sido epicentro de la lucha por el agua y contra la megaminería contaminante. Como contrapunto, encontramos las voluntades del gobierno provincial de imponer este modelo a través de manipulación de la información, la descalificación y la represión de quienes se manifiestan en contra. Analizamos lo sucedido con Eliana Ocaña, integrante mendocina de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Hay que tener en cuenta que en Mendoza asistimos a un recrudecimiento de la represión estatal y que esta represión no es improvisada ni es reactiva como nos quieren hacer creer, sino que es el resultado de una ingeniería política, política judicial y, y policial, y que está puesta al servicio de un modelo, un modelo económico extractivista, que es el que se pretende imponer acá en Mendoza, que viene imponer el gobierno de Alfredo Cornejo la represión no son esos excesos y los abusos ni los errores ni se individualiza en, en una persona, como puede ser un comisario, un jefe de, de, de policía o, o un par de policías malos, como se suele decir, sino que es una política de Estado, pero tiene un, un mismo objetivo y ese objetivo es controlar, disciplinar, castigar a los sectores que se organizan y que, y que resisten. La militante de Correpi, en su análisis, aporta elementos específicos, facilitadores de la represión en Mendoza y respecto a la decisión de un gobierno enfrentado a la voluntad popular. Porque en Mendoza ese ese anamiaje se expresa con claridad, por ejemplo, con el Código Contravencional... ...que funciona como esta herramienta central de criminalización de la protesta... ...y que permite estas detenciones arbitrarias, como no hay delitos... ...permite las imputaciones ambiguas, permiten que las causas se prolonguen en el tiempo... ...que hay una responsabilidad política, directa, ¿no? Y ahí tenemos que señalar, por supuesto, al gobernador de Mendoza... ...que no solo que avala esta política sino que la legitima con su discurso, con su soberbia, desayunar la voluntad popular. Acá no hay licencia social para el extractivismo. Cada vez que elige no escuchar al pueblo, elige gobernar con represión. También hay una responsabilidad política de la vicegobernadora de Ede Casado que también profundiza esta lógica con ese trato autoritario e despectivo hacia quienes defendemos el agua. Desde los pagos de Guanacache, levantados en la defensa del agua, reportó para el informativo Farco, Juan Burba, de Radio Tierra Campesina. En Córdoba, la fábrica de cubiertas IBF echó a todos sus trabajadores, pero el Ministerio de Trabajo de la provincia le ordenó reincorporarlos. Los obreros se encontraron con la noticia del cierre de la planta el lunes a la mañana, cuando fueron a cumplir con sus labores. Así lo explicó a Radio La Ranchada el delegado Miguel Díaz. O sea, llegamos nosotros y eh, dentro del establecimiento está la gerencia, junto con escribanos y, y patovicas. Eh, para notificarnos de que despedían a todo el personal y que cerraban la empresa entonces nosotros ante esa situación lo que hicimos es eh, eh, hablar con nuestro gremio reunirnos en asamblea y permanecer acá bajo asamblea permanente, una ocupación pacífica hasta que se nos den respuestas y eh, uh -huh. eh, a lo acontecido, porque o sea no no se puede venir a, a sellar o a poner en cuestión los puestos de trabajo de, de los trabajadores, de su familia, así como así. Acá en la Argentina hay leyes laborales que nos amparan, hay una ley de contrato de trabajo, hay una ley de empleo, o sea, esto no es así porque sí que, que quieran imponer un cierre. Nosotros queremos que la patronal abra su libro contable, que nos muestre realmente sus crisis. Nosotros hace una semana veníamos laburando normal, estábamos haciendo tareas de mantenimiento para que en una semana nos íbamos de vacaciones. Eh, esto se da en el marco de las fiestas. También me parece que las patronales se envalentonan con el tema de, del gobierno y sus ataques mediante la reforma laboral y todo eso. Entonces nosotros no vamos a permitir que a nosotros se nos trate como eh, como esclavos. No queremos vivir a volver a la esclavitud. Queremos tener trabajo, queremos tener salario y por eso estamos ocupando en este momento la planta hasta que se nos dé una respuesta. ¿eh? Declaraciones a Radio La Ranchada de Córdoba del delegado Miguel Díaz, delegado de la fábrica de cubiertas IBF. Luego de esto... Según informó el Sindicato del Neumático a nivel nacional, el Ministerio de Trabajo de Córdoba intimó a la empresa a reincorporar los despedidos y convocó para mañana al mediodía a una audiencia de conciliación. Vamos a La Plata porque allí renunció el presidente del puerto y destacó el superávit con el que terminó su gestión. Nos informa Radio Trinchera. Buenos días, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. El presidente del Puerto de La Plata presentó su renuncia y repasó los logros de su gestión. José María Pepe Lojo, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, habló con Radio Trinchera pocas horas después de la renuncia a su cargo, tras cuatro años a la cabeza del puerto ubicado en la ciudad de Ensenada. Esto se dio en el marco de tensiones internas y en medio de la renovación de autoridades en distintos puertos de la provincia de Buenos Aires, como el de Dock Sud y Quequén, en los días previos. Así lo explicó el funcionario ante los micrófonos de Radio Trinchera. Llegó el momento en donde se me pidió que me diera un paso al costado, digamos, para tomar alguna alguna otra orientación. Yo me voy con, con la tranquilidad de haber hecho una gestión que me, que me enorgullece y a los trabajadores del puerto también, con la, la tranquilidad de que, bueno, hicimos una transformación importante. En particular, Lujo destacó como logro de su gestión el proyecto que anunció la empresa Camusi Gas Inversora a principios del mes de diciembre. Esta consistirá en exportar gas natural licuado desde el puerto La Plata con una inversión total estimada en 3.900 millones de dólares en los próximos 20 años. En casi 5 años yo quiero decir que Eh, hay evidencias objetivas del avance que en eso tuvimos, pero además lo podemos hacer manteniendo la prolijidad administrativa, que eso es lo fundamental. O sea, yo puedo exhibir en los cuatro balances que me tocó administrar eh Superávit. Reportó Radio Trinchera desde Tolosa, la plata para el informativo Farco. deportivo en el noticiero de Farco porque el lunes se entregan los premios Olimpia 2025 a los mejores deportistas del país el informe de nuestro compañero Iván Alday el próximo lunes 22 de diciembre desde la usina del arte de la ciudad autónoma de Buenos Aires llega una nueva edición del premio Olimpia 2025 que destacará al deporte argentino con nuevas novedades luego de que en la temporada 2024 Loro fuera compartido entre Emiliano Dimu Martínez y Franco Colapinto La velada será producida por torneos y competencias y emitidas por su señal de cabecera deportiva Pace Sports. Entre los deportistas destacados se espera la presencia del triple campeón de automovilismo argentino de esta temporada, Agustín Canapino, el representante de Alpine en la Fórmula 1, Franco Colapinto, Leandro Paredes, emblema de Boca Juniors y Ángel Di María. Lo innovador que el círculo de periodistas deportivos hace, Proyecta para esta temporada es la creación de una categoría para deportes electrónicos y crear el premio Inspiración, un reconocimiento que quedará en manos del público y ofrecerá una beca anual a los nominados que se quedan sin Olimpia de Plata con la intención de impulsar el talento emergente. Reportó para el noticiero nacional de Farco, Iván Aldaí, desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.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 promoción destinada a la cartera de consumo con su vigencia comercios adheridos bajo estas condiciones en www.bancocredico.co